Hola mi amor, mi vida, mi cielo, mi Pocajontas. Me encanta todas las cosas que hacés por mí. Veo que te importo demasiado. A mí también me importás mucho, aunque sé que te lastimo. Sos muy importante, Caribeña. Vamos a seguir conectados. Voy a esperar el día de verte. Quiero que llegue ese día que podamos vernos, compartir algunas caricias, besos. Y bueno, que el destino de a poco nos trate de unir de alguna forma, no te voy a olvidar, vamos a seguir conectados siempre y te mando muchos besos, sos muy importante mi amor, muy especial, sos una de las pocas chicas que conocí que realmente valen la pena por las cosas que hacés por mí, aunque estamos lejos, eso me importa demasiado, me importás vos y las cosas que hacés por mí, estar siempre atrás mío, atrás de tu león y eso no tiene precio, sin dudas es que sos importante, me encantás demasiado y obviamente me gustaría que algún día nos podamos ver para decirte todo esto en la cara, besarte, mirar tus ojos y sos muy muy divina y la verdad mi amor que como te dije, no hay muchas chicas que hagan lo que vos hacés por mí. Te quiero muchísimo y seguimos hablando como siempre. Te mando muchísimos besos. Te quiero mi luz, mi vida, mi cielo, mi poca jontas, mi diosa caribeña. Mi amor